¿Te dijo algo, Rodrigo, cuando salió? Rodrigo, no para nada, nada. Nada. Me dijo cómo lo había visto. Y dije que estaba muy bien. Estaba mucho mejor que los otros partidos. Y bueno, y eso es, para mí es importante. no Porque ya hoy recuperó. Yo creo que de los partidos el mejor que jugó fue el de hoy. Pero después del golpe ese yo tenía que armar la línea. Porque se me estaban cansando mucho los volantes. Y los laterales. Entonces ahí... Decidí sacarlo a Rodrigo, nada más porque si lo tengo que meter en una función que tiene que recuperar y, y no le va a servir a él, ni le va a servir al equipo. Y, y se me seguían desgastando los volantes. Entonces por eso cambié uno por otro. Cambié a Marrones, que es más de contención y de recuperación, y puse a lo puse a él ahí a recuperar. Lo puse a, a Centurión un poquito por la derecha y a Verón por la derecha definitivamente. Después del Águila seguía cubriendo entonces per izquierda. Sí, estábamos estaba muy bien, quedamos con un 3-4-2, 3-4-2 quedamos, ¿no? las es el lema de que le sobra actitud. Claro, que son hombres, son hombres y, y saben que cualquier adversidad que se le pueda presentar la tienen que sacar adelante poniéndole el pecho y corriendo y metiendo y jugando y yo creo que nosotros, más allá de estar con un hombre menos, creo que creamos las más claras situaciones de gol, las creamos nosotros, las tuvimos nosotros para ganar el partido, así que bueno, mirar para adelante, seguir mirando para adelante un abrazo. Lo bueno, eh, la solidez defensiva se puede rescatar, ¿no?, de este equipo. Sí, sí, la solidez, estuvieron bien los volantes, estuvieron muy bien los volantes y nada, mirar para adelante. Un punto que sirve, teniendo en cuenta que en el primer tiempo, eh, tal vez tuvo la más clara, pero en el segundo se complicó con la expulsión y se vino, Ferro. Se vino, pero no nos inquietó con un hombre más, nosotros lo peleamos bien, lo aguantamos bien. Yo creo que nosotros... Hicimos un gran partido y el más importante era, era ganar el partido. ¿no? Bueno, muchas gracias, Blas.